Eh, eran comunistas también ¿no? bueno, nada más alejado de la realidad ¿no? pero, y, eh, eh, pero es que nadie hecho... se merece ser ejecutado no, no, pero pero digo porque, porque oh. en 1990 eh, se les concedió el premio a los mártires de la UCA ah, se les concedió el premio príncipe ah. de Asturias de la comunicación y humanidades y se dijo en el texto justificativo por su denodada defensa de la libertad